La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene el 24% de sus inmuebles desocupados al lado de cerca de medio millón de personas con gravísimos problemas habitacionales. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de la situación actual? En un estado ausente en cuanto a política de vivienda para los sectores populares y un estado presente para colaborar y ayudar e impulsar los negocios inmobiliarios y la especulación de, de unos pocos, que lo que está generando en nuestro barrio es la expulsión sistemática de por goteo casi que semanal de, de cientos de familias que a través de desalojos, de incendios, como dos formas principales de, de expulsión, se, se van teniendo que ir del barrio porque no no tienen forma de quedarse ante cada una de estas situaciones eso es 10 familias calculamos nosotros por semana aproximadamente que se están teniendo que ir del barrio por alguno de estos motivos los desalojos eh, están cada vez son cada vez más cada vez más rápidos este eh, los juicios por desalojo aumentaron los lobistas dentro de la justicia aumentaron y, y cada vez son más y los que compran a, des, eh, conventillos eh, con gente adentro, como si fueran terrenos o como si fueran, como si no hubiera nadie y con juicios de desalojo que en algunos casos ya estaban empezados y en otros los comienzan y los aceleran y que en seis meses eh, más tardar eh, están generando esto con una justicia que obviamente jamás tiene en cuenta la, el derecho a la vivienda de quienes sí están en esos en esos espacios y tienen en cuenta solamente el derecho a, a la propiedad de, de quienes reclaman, que hasta ni siquiera sabemos si son o no son los dueños reales porque la justicia jamás investiga si el certificado que muestran de la propiedad, el registro de la propiedad, este es real o no. La, la situación de Pavón es una foto eh, contundente del de, de análisis que, que hacía Martina recién en función de eh, un conjunto de familias viviendo allí hace... Eh, cerca de 25 30 años, 37 familias. Lo adquiere de manera irregular una empresa llamada Pavón Plaza que fija su domicilio en el mismo Pavón, o sea, donde estaban viviendo las familias está el domicilio de la empresa. Eh, intenta un proceso de desalojo, un conjunto de, de acciones en el marco de la justicia para desalojar a las familias que viven allí y construir eh, un... Un edificio, una, un negocio inmobiliario eh, en la calle Pabón al, al 4100 o sea, es una foto de algo que ocurre en todos los barrios de la ciudad de manera constante, la expulsión de los sectores populares y el crecimiento y el avance del negocio inmobiliario, en este caso con estas características no 37 familias viviendo allí hace muchísimo muchísimo tiempo Eh, cuando aparece la última orden de desalojo nos presentamos frente a, al juez hacemos una solicitud de, de apelación que revise la medida que revise el fallo de, de desalojo eh, la rechaza luego de este rechazo vamos a la cámara civil eh, de primera instancia y la Cámara finalmente hace apenas 48 horas reconoce que teníamos razón, que hay que revisar y que el juez tiene que tomar la apelación que presentamos porque dice la Cámara que esto puede dañar un puede generar un daño irreparable para la gente que vive allí. Eh, empezamos esta... O sea, por, por, como nos fuimos organizando nosotros como como organizaciones del barrio como profesionales como vecinos también preocupados por la situación de vivienda en realidad en el 2010 eh, empezamos desde, desde distintos lugares eh, a, a juntarnos preocupados por por esta situación que después bueno fuimos fuimos viendo con el transcurso de, lo, de los años cómo se fue agravando a partir también de, la, de lo que fuera el la declaración de, de La Boca como distrito de las artes, ¿no? particularmente acá en el barrio de La Boca. Uh -huh. y, y empezamos y conformamos este grupo de, de hábitat y, y vivienda de La Boca Eh, y fuimos creciendo y avanzando eh, con el tiempo, capacitándonos también nosotros, entendiendo bueno qué era esto de la problemática de la vivienda. ¿no? Una de las herramientas de organización que empezamos a, a encontrar es, es una herramienta muy chiquitita, ¿no? que es la, la, empezar a informar, o sea, empezar a informar el derecho a la vivienda. Lo que nos, eh, lo que nos seguimos dando cuenta constantemente es que eh, a la gente la sobrepasa las situaciones de desalojo. Primero tuvimos pasamos por el proceso de ver cómo nos organizábamos nosotros para después presentarnos en el territorio a organizar la demanda, que en definitiva es lo que hacemos. Claro que juega y prima esto de, de cómo está concebido, cómo está constituido el sentido común de los que habitamos la ciudad. Y esto juega fuertemente en, en qué nos proponemos nosotros. Cuando gabi hoy decía, bueno, estuvimos en la casa de una familia y nosotros decíamos, claro, en el artículo 14 bis dice que nosotros tenemos derecho a, a acceder a una vivienda digna. Y después en el artículo 17 dice la propiedad privada es inviolable. O sea, entonces, ¿qué prima primero? Y prima los 500 años de ejercicio de aquellos que han concentrado la tierra durante toda la vida, que han especulado con la tierra y con su uso, que nos tienen anestesiados y con una praxis en ese ejercicio de la dominación que claramente hace que nosotros entendamos eh, como parte de nuestro sentido común que es así, que si usurpamos una casa, en esos términos, así de fácil, si ocupamos lo que no nos corresponde, Eh, vamos a tener una consecuencia. Ahora, no hay ninguna consecuencia sobre nuestro no acceso claro. al derecho primario y básico constitucional. O sea, la propiedad privada es inviolable y es inviolable y todos trabajan al servicio de esa de esa proclama. Eh, en el barrio de La Boca nos venimos organizando, obviamente, y es un barrio que históricamente eh, sostiene la ley 341. Nos ha llegado el día lunes eh, una sentencia de desalojo que tiene fecha de efectivización para el 26 de mayo. Nosotros con los vecinos venimos de, de un proceso que un proceso que ya tiene eh, más de cuatro años donde se le ponen aviso a los vecinos eh, de, de, que había un, una empresa que reclamaba la propiedad de su inmueble y se les inicia una causa penal a, los, a las 38 familias que allí vivían imputando a algunos de ellos eh, por usurpación ilegal del inmueble. En ese momento eh, el desalojo se pudo postergar por algunas situaciones irregulares que había Y de ese tiempo hasta hace tres meses los vecinos no tuvieron novedades de cómo seguía la causa eh, hasta que les llega, bueno, como sucede en estos casos, una citación de la Defensoría 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pidiéndoles que se acerquen para informarles ...sobre eh, la proximidad de un desalojo que, que aún no tenía fecha... ...pero que la jueza quería hacer una intervención, o sea, eh, citarlo... Para, ...para ver en qué situación estaban las familias. Tuvimos un primer encuentro entre las jueces y las defensoría, ...donde se les informa a las familias sobre, la, sobre este desalojo... ...que tenía una sentencia firme y la posibilidad de plantear... ...alguna solución lo más amigable posible para las 38 familias allí vividas. La 341 es una ley que tiene un espíritu que nosotros compartimos, o sea, que tiene que ver con los resguardos de los derechos de pueblo, que sin embargo, o sea, el gobierno de la ciudad al momento de llevarla a la práctica impone un cierto requisito, o sea, una por ejemplo, hay, hay un sistema de, de puntajes que van en contra del espíritu de la propia ley, que en vez de incluir y de generar respuesta para las familias más vulnerables y para que podamos acceder a la vivienda termina siendo una traba y que es lo que finalmente terminó sucediendo. Las familias fueron, se registraron, ya o sea, estamos desde ese momento, desde que comenzaron los registros hasta ahora pasó un mes y todavía no logramos que la totalidad de las familias lograran completar esos requisitos de documentación y con ese, esa tarea burocrática a mitad de camino nos llega un desalojo, una orden de desalojo para el 26 de mayo. El problema de la, de la tierra para la vivienda, el hábitat popular, es la radiografía más clara de la desigualdad. Hablar de la ciudad de Buenos Aires como del icono en donde 10 años de eh, un gobierno de derecha puro y duro, obviamente vamos a encontrar que es la ciudad más rica de la Argentina, pero la ciudad más desigual de la Argentina, y sin ninguna duda en esto va a haber un correlato en la temática de la vivienda. Ahora, también hay que decir que en la región de América Latina el problema de la tierra, tanto sea para la producción como para la vivienda sigue siendo un problema sin resolución y que después de 10 años de gobiernos que de una o de otra manera más allá de las luces y la sombra han intentado tener un perfil nacional y popular después de años de resistencia a nuestros pueblos no dieron todavía solución, no hubo cambios estructurales y Latinoamérica sigue siendo la zona más desigual del planeta. Por lo tanto, está claro que la vivienda, vamos a seguir encontrando, esta capacidad del poder fáctico, que a veces coincide con poder institucional y a veces no. no Nosotros lo venimos diciendo que hace mucho tiempo, que lo que hay es... Una expulsión del sujeto social no deseado. Exacto. La vivienda se choca con el blanqueo de plata. Plata que viene del enriquecimiento ilícito, plata que viene de la droga y del narcotráfico que se blanquea en eh, una, una jugada inmobiliaria y plata de la soja, que como ya no compran más 4x4, ahora también compran vivienda. Si no se avanza en fuertes transformaciones hacia una sociedad más justa, más igualitaria, vamos a seguir hablando del tema de la vivienda, que no es un problema de que falte tierra. La tienen ellos, la tiene el poder concentrado.